バンクラーガメンテンコンケンランミチェーシャンバンクラーガメン いくねんべいつんでしゃいかんわるらっけんどんへんしんそんこんらんわいくさ いいな。 「おんへいちゃんさんはんらくめたちゃうら」 you、yeah. A ver si es cierto. A ver, ¿cuál es mi trauma? No les puse la. la, la que. O sea, que el opening de la serie. Porque dije no. Así van a saber r a p i d í s i m o de cuál serie estoy hablando. Días pasados hablé de ella. Días pasados les platiqué que estaba volviéndola a ver. Era como la sexta vez que la veía. Ya ni recuerdo. Pero. A ver, a ver si regresa. Una disculpa. No me fijé que la computadora estaba este, con la pila en la mitad. Y pues yo empecé a transmitir toda padre. Y ya cuando estaba platicando con ustedes por el chat, pues me aparece el, la, el, ¿cómo se llama? la ventanita donde dice que está por terminarse y que te pongas a cargar. Y yo corriendo, corriendo, corriendo, dije: Ya está lista. ¿Y qué creen que no? La conecté bien y se me apagó. Entonces, por eso me caí más que nada. No me caí, más bien me descargué. <risa> Entonces, pues ya. Una disculpa. Este, pero está bien. Para que se desaburran de mí, de mi voz este, y de mis chismes. Y me preguntaba Violet por aquí. Que si estoy viendo. Bueno, antes de. Entrar al tema y sirve de que me dio escucha n l a canción que tengo de fondo y me dicen cuál es. Que si estaba viendo The Eight Senses,、uh, la vi, la empecé, se ve bastante bien, me gusta bastante la pareja. Este la primera, empecé a ver el segundo capítulo, pero me quedé a medias porque tuve un problema en mi tablet donde veo las series. Y en la plataforma que la veo, y entré en pánico porque nada más me dejaba entrar si yo hacía, pagaba la membresía. Que no es muy cara, la verdad, no es muy cara la membresía. Pero sí entré en pánico porque dije, oh rayos, como que la plataforma está tan actualizada. Porque me fui a Telegram a ver series que me acordaba, y de repente se me olvidaban. Dije, ¿cuál falta? ¿Cuál falta? ¿Cuál no falta? ¿Cuál sigue? Este, ¿Cuál va a actualizar? Y en Telegram todavía se tardan un poquito. La verdad es que la plataforma que les comparto está súper, súper actualizada. O sea, va el día que sale la, la. Ya ven que pues sale primero en Tailandia. Es como que sale. Se estrena en la madrugada de nosotros del día. Y en la tarde, noche, ya está en la plataforma. Entonces, este. Por eso me gusta. A lo mejor a veces、ah, se tardan un poquito más. Pero, este. Pero está muy, muy bien. Y luego tienen. Me atrevo a decir que tienen todas. Todas. Absolutamente todas las series、eh, BL coreanas, japonesas. ¿Se acuerdan que yo entré en pánico también la semana a e p a s a d a Porque les dije: es que no está la, el, la serie. La versión live del manga de yo, mi esposo y el novio de mi esposo. Que dije, es que p o r q u é si ya van en el capítulo 4, que está sucediendo aquí, pues resulta que si, justo ese día que me quejé con las chicas, justo ese día subieron a la plataforma a la serie y ya había cuatro capítulos. Que también ya había el primer capítulo, pero si,、sí, la verdad es que esto, este, estos días. Este, no tuve mucha oportunidad de ver series. La verdad es que estuve con mucho, mucha o m u c h actividad y ya llegaba como que directo a dormir. Este, Y luego, pues a mi edad ya, ya no estoy para esos trotes. <risa> en fin, Este, pero sí, sí la vi, me agrada mucho. Hasta ahorita, Este es, o sea, me gusta. Hay mucha química entre esos dos chicos.、Eh, Estoy intrigada. Eh, este. Eh, que el chico que es este, el de primer año. Es que, perdón, se me olvidan los nombres, lo siento. Necesito como que estar, tener un. Un, ¿cómo sea? un acordeón. De hecho, cuando escuchan lo que hablo por nombres es porque tengo un acordeón. <risa>、eh, pero ahorita que me pregunto así dije, ah, bueno, les comento rápido. El chico que tiene que es de primer año. Este, que es el meserito. Me encanta porque desde el primer cruce de miradas fue así como de. ¡oh! No lo dijo, pero yo sé que se enamoraron. Fue amor a primera vista. Este, a primer. ¿Cómo se llama? Este, a primera compartida de cigarro. <risa> este, pero está, está muy bien. Deja、eh, a ver si lo veo en esta semana para traerles más o menos un resumen y, y saber sacar las dudas que, que decía、Val、Violet que no ha visto. Y sorprendentemente va en el cuarto capítulo. Violet, no, no lo puedo creer. Bueno, <risa> dice este, Lilian. Ah, que ella está viendo la de Coppery Max, donde se llama Past Algo, donde, bueno, donde este chico viaja al futuro. No sé si recuerden. Viaja al futuro y, como que ahora viaja tan al futuro que ahora está en la edad de los hijos de sus mejores amigos. Este, y se está enamorando del hijo de uno de sus mejores amigos. Que en el presente, pues ya falleció el, el amigo, ¿verdad? Entonces, como que ahí hay algo. Oye, ¿y no has visto al Max en la película de. en la serie de Change Hair? Sí, Chair, Change of Hair. En esa vela. Ahí, está. me gusta. Aunque su. No le daba mucho a la serie, no le daba mucho a la pareja, pero es que está, está padre, me gusta, me agrada. La c l a semana pasada. Perdón, la s e pasada Perdón. les a s m a a a n p a a d les había comentado que era de esas series que, que no las había visto mucho, pero tienen muy buena historia. Es como la del Max Tool, donde él es doctor. Y el otro este, lo tiran de mal oso de que mató a, a, la, que, a, una de, a la amiga. Ay, se me o l v i d a el nombre: Men's of their. Ay, no me acuerdo. Pero así es como de acción policíaca, algo así. Te quedaste el número bueno, aunque me falta.、Sa、me falta esa del novio de mi esposo. Me quedé iniciando el viaje este, del, surf, del surf, del club de surf, donde está la ex del, del otro chico. Este, ahí, como que、eh, ya saben, las mujeres tenemos un sexto sentido donde dice:、eh, aquí hay algo extraño, pero en fin. Bedfriend. Ay, déjenles, d i g o de esa serie. Ya saben que yo amo al James. Amo, amo, lo amo, amo d e r r e t i a r l o bastante mucho. Este, pues si recuerdan, llegamos al capítulo donde James sufre. Porque, pues, el King、eh, se nos anda queriendo casar. Pero todos sabemos que él ama fielmente y eternamente al James. O sea, al we, wea, wea. <risa> y, ay, está bien padre. En este capítulo me encantó porque él ya estaba como que hasta así, hasta el tope. Ya estaba harto porque el jefe lo acosaba. Y, y luego, quien malinterpretó. Y luego, así como que estaba entre el choque de que, o sea, me malinterpretas. Ya no podemos ni ser amigos. Ya aléjate. Ya es la mamá. Este, lo sigue utilizando. El jefe va a la casa de la mamá de wea y, y, y le dice: Bueno, si、sí, acepto ese marido tuyo, total, tiene dinero. Odio a la mamá fielmente. Yo no, no entiendo, no entiendo cómo p u e e s Ay, no entiendo. <risa> en fin, este, la odio con odio jarocho. Este, Pero tiene una tía bien bonita. Que salió tres segundos. <risa> pero no importa, lo quiere, quiere a Wea. Y Kim b a y lo busca y le pide que regresen. Le, le dice que, lo, que le gusta, que quiere una, tener una relación. Y que una relación de Adebis, de a d en e serio, de a ser fiel. De, de, de, de. Y el Wea le dijo que estaba bien, pero que nada de toqueteos. Apenas lo iba a conquistar. Ay, está muy b u e n a En fin, ay, yo también la odio a l a e x Déjenles platico, les comento que antes de irnos, hay una serie piloto que me salió. Ay, que ojalá se logre. Se supone que sale este año. Me acordé, ¿se acuerdan que al principio del programa les dije? Es que vi un piloto de una serie.、Mmm, de una De una serie que va a salir en este año. Tailandesa. Que Se llama I Feel You Linger in the Air. Espero lo haya pronunciado bien. Si no, a ver qué entendieron. <ríe> ¡Qué fea! Este. Eh. Esta serie, bueno, el piloto está muy bueno.、Eh, y me recuerdo a la de Grey、eh, r a y b o n Pues precisamente porque, este, no sé,、eh, es como. Se van mucho a lo provincial y está bonito. Déjenle, le, le, leo la sinopsis. Y es de w i t TV. O sea que sí la vamos a tener que ver este año. Esos son buenos. Vean el, el, el trailer piloto, está buenísimo. Yo la verdad ay, voy a llorar, pero me va a gustar. Dice John: es un arquitecto responsable de la renovación de una casa histórica junto al río Ping. Ahí descubre un cofre de madera repleto de dibujos antiguos, dibujos que le parecen extrañamente familiares. Los contenidos son intrigantes, sin embargo. y o m n o tiene tiempo para preocuparse por ellos. Debe hacer un viaje de regreso a Bangkok para ver a su amor. Durante años, y o m ha estado contando los días hasta que su novio regresaría de sus estudios lejanos, solo para encontrarlo comprometido con otra persona. Con el corazón roto, y o m llega a un lugar. De aceptación mientras conduce su auto hacia el río. En la fría oscuridad, John capta el dulce aroma de las flores frescas de f l o r e s f r e s c a s de Frankie Panny que provienen del a r r o Y o y en la distancia, puede distinguir una voz profunda y suave. ¡Ah! Me s a l c ó ¡Qué tonto eres! Espérenme. Espérenme, e s p é r e m e espérenme. Profunda, suave. ¿Me marcas? ¿A h qué horas? Ok. John capta el dulce aroma de las flores frescas de f r a n k i p a n i y Que provienen del arroyo y en la distancia pueden distinguirse una voz profunda y suave que pronuncia claramente P, Pi o Puyom. Yom se encontrará despertando en la década de 1920 en Chanmei. i a y véanla! Véanla. Es, es. Van a sufrir, pero les va a gustar. Yo lo sé. Yo lo sé. Vienen muchos estrenos. Dios santo, yo no sé qué voy a hacer. Me hace falta tiempo este, para ver tantos estrenos que habrá. Que yo no sé cómo lo voy a hacer. En fin, bueno. Ay, me asusté. ¿Cuál es el trauma que les traigo el día de hoy? Sí, yo sé. Es una serie totalmente controversial. ¿Por qué? Porque a mucha gente no le gustó. A mucha gente le gustó. Mucha gente dijo que estaba sobrevalorada. Los nuevos BL eran,、eh, son como más intensos. EA y EL, porque decían que esta serie estaba muy. como que no les creían. Pero estoy hablando que esta serie se estrenó en agosto del 2016. Entonces, ya les estoy hablando de 7 años de esta serie. Y la c o p u l se volvió famosísima. ¿Por qué? Porque este, la queríamos ver en todos lados. Hizo, ¿cómo se llama? Algunos, ¿cómo se llama? Comerciales juntos. Porque uno de los chicos del actor dijo que él jamás volvería a ser BL si no fuera con la misma,、eh, la misma pareja. Para los que este, no saben de quién estoy hablando, estoy hablando de la c o p u l a que denominaron en esos 2016 como el p e r e l a o Perya, algo así. Estoy hablando de Shintang y Cris. Sí, señores, sí, señoras, sí, señoritas y todos los que anden por aquí, estoy hablando de Sotus. Sotus, la serie.、Eh, ¿Ven por qué les dije que no les iba a poner la canción de Sotus, la, la, la, el intro de la serie? Porque pues, luego, luego iban a saber. Mejor les puse otra, que es parte de la serie también. Pero no es como que. O sea, sí es conocida, pero no tanto. No es como. Es, necesitas o saberte e como que s a bien la, la serie. Porque la, las otras es así como que la ubicas. Es como, era como más rockerona. Dejen ver si ahorita la busco. Aquí la debo de tener, pero.、Eh, para los que no la han visto y si no la quieren ver, pues no la vean. Escúchenme. Es que, es que a lo que voy es que hay tantas, pero tantas series que a veces es imposible verlas todas. Entonces, y más si ya son como. Vale la pena, sí. Me gusta mucho, sí. La he visto muchísimas veces también. Les voy a leer la sinopsis que hay dentro de esta historia. Y dice. Un engranaje, una pequeña rueda dentada, es uno de los dispositivos mecánicos más utilizados en ingeniería. De ahí se volvió, boom, el, este, la facultad de ingeniería. O sea, empezó ahí como que los ingenieros. <ríe> ¿Cómo l e digo? ¿Cómo l e digo sin ser tan vulgar? <ríe> se daban con todo. Bueno, <ríe> En la facultad de ingeniería, obtener uno significa convertirse en parte del sistema, parte de la escuela. Sin embargo, para poderlo obtener, todo estudiante novato deberá someterse a SOTUS. Acronomi, acron, acronimo, acrónimo de señor, que es la antigüedad, orden, tradición y unidad. Y espíritu. Un sistema universitario convertido en tradición. Un rito de iniciación para los estudiantes novatos que buscan la aceptación de sus seniors, quienes en ocasiones utilizan su autoridad para abusar del poder que ostentan. Los estudiantes de categoría superior están obligados a guiar a los estudiantes de primer año a cambio de ser respetados. Jon Pop, un estudiante novato en la facultad de ingeniería, se muestra en contra de los abusos y se enfrentará a las órdenes dadas por a r c h i t un superior estricto que pasa a ser jefe del equipo de bienvenida. De este dependerá enseñar al obstinado novato que no todas las órdenes dadas son sin razón y que ser un héroe a veces significa también escuchar y obedecer. Los constantes enfrentamientos entre estos dos determinarán. despertando entre ellos mucho más que simple a animosidad. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! y u d u y ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! y u m u y ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! y o y ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! y o y ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! y u i u y ¡Uy! ¡Uy! y u e u e u y ¡Uy! ¡U! u no sé, u u Este. La primera serie dura 15 capítulos más un especial. Luego viene el otro, la temporada número 2. Bien, sigue la historia de ellos. Y.、Mmm, vemos un. e a r t h s k y también de parte de ellos. Este. De esta Copul, de esta historia. e、eh, Que realmente a mí me encanta, me súper encanta. Yo digo, yo opino que esa tradición de las novatadas, no tanto como el Sotos, pero sí tanto como que se han fijado en que la mayoría de las universidades en Tailandia es así como que una bienvenida para que se conozcan, para que pues, este, hagas como una hermandad. Porque, pues, vas a estar con ellos durante 4 o 5 años con tus compañeros. Entonces, a veces ni conoces al, al. Bueno, a mí sí me llegó a pasar que, que con compañeras l l e g o así como 2 o 3 cruces de palabra en todos todo los 5 años en la primera carrera. Y ahorita, pues, la verdad que como es una carrera, una carrera este,、eh, completamente l í n e a yo creo he platicado con 5 de mis 20 compañeros que tengo. Entonces, pues los demás, o la sí sale lo que vemos en clases y、San、se a n s acabó. Entonces, yo digo, a mí me encantaría que dentro de este. que, que se robaran esa i d e a las universidades. O sea.、Eh, bueno, por ejemplo, no sé si a ustedes les tocó que en la secundaria te llevaran como.、Uh, Es que le, le Expo e e x p Orienta, le, le dicen aquí, donde todas las universidades,、eh, de hecho en Tailandia también hay uno, todas las universidades este y todas las facultades tienen como eso están, y los chicos que todavía están en el colegio van y ven, van y buscan, van y ver, que, a ver de qué se trata, qué lo atrae. Pero aquí en muchos, yo digo que este, todavía les falta, todavía les falta. O sea, sí te hablan de la carrera, pero este、mmm, no, con, yo siento que deben, deberían de más profundizar para que esto te diga, ah, realmente. Y está muy buena la película porque también te dice, este,、eh, pop, ay, es que suena a palomita de maíz. Pero no, no es así. Este, el que el personaje de Shinton, que es Non-Pomp,、eh, que es el novato,、eh, él entró a, a, este, a, los in, a ingeniería, porque la familia le dijo: entra a ingeniería, porque pues la familia era. De, Es de dinero y, y quiere que sigan con el. con. pues. ¿cómo le diré? Que sigan con, con las. con el manejo de la. de la empresa familiar. Entonces, por eso él decide entrar a ingeniería. Porque él iba a entrar a economía. De hecho, en uno de los. En uno de los capítulos viene esa discusión o pelea.、Oh, e n donde Artit, pues le está t a n molesto con él, porque dice: Es que tú elegiste ingeniería porque te obligaron, no porque realmente lo quieras. Y aquí, para estar en ingeniería, necesitas realmente querer ser ingeniero, llevar la pasión de la ingeniería, no sé. Y, y por una parte dices: Pues sí, es cierto, o sea. Deberías de. ¿Cómo De este... e lo dirían? O sea, sí, de amar tu carrera, de amar tú... lo que vas a hacer, porque lo vas a hacer toda tu vida. Y me gusta mucho. Además, que la pareja es así como retadoras, están así como que echando uno al otro. Al principio es una guerra de poderes cañona, este. Pero la tradición. O sea, la, la. ¿Cómo se llama? Jajaja. <ríe> La frase típica de Sotus es: este, ¿Quieres este e conseguir este engranaje? O sea, si yo si yo no quiero, dice Arti, si yo no quiero, no consigues este engranaje. Entonces le dice este, el s t e e novato: le dice Ah, ok, entonces eso quiere decir que te haré mi esposa. Y dice: dice, casi, ¿Por, qué? dice ¿Por qué? Porque haciéndote mi esposa lo que es tuyo. Es mío. Y ¡ay! El otro casi v a y lo quiere golpear. Porque、pues、se supone que es eterno, o v e Se supone. Luego entra esa confusión. De, de que dice: Ok, lo que estoy sintiendo no es normal. Me estoy interesando en él. Este habla con uno de sus. Este. Seniors. Porque dices: Ah, órale. Este. Y, y dices: Pues. Es que lo que sientes, pues, es normal, estás enamorado. Y él se queda así: no, no, no, espérate, yo estoy hablando de un chico. O sea, ¿cómo voy a estar enamorado? Ay, la closeterita de. Ya te habías tardado. Ahí está. Llegó la Michi. Ya saben que ya no puede faltar en las, las de estas. En fin, dice v i o l e t Algunas veces comencé a ver sotos, pero no me atrapó. Fíjate que sí era lo que tenía. Como que los primeros episodios son un poquito lentos. Este, pero a la vez, bueno, no sé.、Eh, yo creo que te e m p i e z a a atrapar cuando le dice eso, este n ¿no? u p u m Que le dice a Artit que, que, que lo va a hacer su esposa. Y luego, en cuando gana. Este, eh, ya saben también que, que ganan cada año, hacen como un festival de el, la señorita y el señorito, univers la estrella y la luna de la universidad. Que también todos y, y cosas así, como que se empiezan a retar, no cosas así que se empiezan a retar. Que, que, que por ejemplo, este, hacen como que ser más. Este, relacionarse más, pero poco a poco empiezan a comprenderse. Además, empieza otro, otra cosa que se empieza a unir: es que ellos s que e viven en, en, el, este, en departamentos universitarios, pero en diferentes edificios. Pero las ventanas de ambos quedan frente a frente. Llega un momento en el que a r t h t r se molesta porque dice: Oye, ¿desde cuándo sabes tú que estoy enfrente de tu de Tu puerta, ¿no? Dice, pues desde hace un tiempo. Y se molesta y me dice, ¿por qué no me habías dicho nada? Este, de hecho, cuando le empieza a r t e a explicar que realmente Sotus no es, no es tan complicado ni tan difícil como él lo vivió cuando fue en primero, este como que el novato empieza a entender muchas cosas. Y es lo que empieza a.、Um, A, a entender y, sobre todo, a involucrarse más con él, porque él explica que el hecho de obedecer, a, o sea, de estar puntuales en, en las este, juntas, de ser obedientes, lo van a utilizar para su trabajo, porque no en todos los trabajos van a, van a ser como que, ah, pues llega cuando quieras, entra cuando quieras y ser responsable este, en muchas cosas, este, trabajar en equipo. O sea, está muy padre. Bueno, a mí me gustó mucho. Por ese, ese tipo.、Uh, <ríe> saludos a la closeterita honoraria. s a l u d o mi pichita. No, me quiere morder. Es que quiere que juegue, pero no voy a jugar con ella. Entonces, por eso me gustan muchos otros. Esa. Este, además,、eh, ver cómo, oye. Ver cómo se preocupa el novato por este.、Eh, siempre he de ver un nombre de uno de los chicos que no me salga, ¿verdad? ¡Ah! Definitivamente. <risa> este. El novato es, es Shinton, que es más fácil. Es, es Shinton. No es Shinton. Sin Tom. a y no sé. En fin, el novato. <risa> Ay, q u i é n les digo que de por sí. Este. Bueno, en fin. Entonces. Cuando empiezan a darse cuenta que hay como que ese interés, lo aceptan y empiezan a tener una relación. Empiezan a salir, o sea, lo aceptan en el sentido de que hay algo que necesito. Por ejemplo, a r t i t que es este, el s t e e señor, empieza como que dice: Bueno, ok, vamos a salir, este hagamos algunas cosas juntos. Este, entender qué es lo que está pasando, qué, qué es lo que siento. Entonces, este, pero el otro, desde un principio, pues, pues así le tiraba el calzón cañón. s <risa> i、sí, le dijo, pues que, pues que tenía interés en él, pues, ¿no? Pero,、eh, una de las situaciones en las que yo dije, ups, es que, pues, ellos sí ya se ven como en una relación y todo esto, pero lo que pasa aquí es. Que en una compra de un regalo empiezan a hablar de hijos. Entonces、eh, el novato dice: Sí, alguna vez estoy pensando en ser, en ser, este, papá. Entonces, pues, Artit se queda así como que no podemos ser papás. O sea, como que llega un punto de i c e s O sea, estamos en una relación, pero tú, cuando volteas a ver al futuro, tú mismo te pones las trabas, ¿no? Entonces, artit. Ahora recordemos que el novato tiene dinero <risa> y, y Arte, pues no tanto, ¿verdad? Pero es una cosa así como que d i、oh, mi hijo piensa,、eh, o sea, él p e n s a futuro y dijo, pues nosotros no podemos tener hijos. No, naturalmente, sí, no, sí se pueden, rentan un v i e n t r e y sol, sale. Este, a la Ricky m a r t i n o ¿cómo se llama? Adoptan y ya tienen hijo. O sea, no se cierre hasta así, te dan ganas de darle un z a p e o al arte. Y el, el hecho de enfrentar de que realmente pues él no es gay. Una tradición: no soy gay, pero tú me gustas. En una serie, hay una serie donde se me hace como muy acertado lo que dice el chico, porque dice: no soy gay, pero si el hecho de que tú me gustes me hace gay, entonces lo soy. Y dije: oh, tan simple y tan sencillo, así es. Así de simple. Este. Pero es cuando te das cuenta que dices: Es que no me estoy enamorando del sexo, me estoy enamorando de la persona. Pero en fin, temas aparte. Dice Violet, el morenito. Sí, él. Es, es que está divis divis. Ahora, otra cosa. Fíjense que este. Sinton ha hecho varias series BL. De hecho, tiene una serie, una serie con OM. De que. De, un, de que es un fantasma y, y, y de el único que lo ve es un niño, y va creciendo el niño y va a la tumba, y esto y el otro, y empiezan a tener mucho contacto. Pero está bien rara esa serie, pero desgraciadamente, con el que hace esa serie es con Om. Y déjenme decirles y lamentarles que no hay química para nada. O sea, para mí el Shinton está súper enamoradísimo o estuvo súper enamoradísimo del Artit. Hasta la fecha salen como Copul cuando se trata de BL. Pese a que Artit ha hecho varias seri series. Este. Varias series en varios. Este. ¿Cómo se llama? ¿Cómo、mm. se llama? Premios, o an, los premios anuales y todo eso, se siguen, a veces se siguen presentando como COPUL. Entonces, este, porque es una COPUL, yo creo la COPUL que a GMMTV le elevó a ser como que la fuente principal del BL en Tailandia. No sé, para mí. e Se t se vino al año siguiente la la la temporada número 2, donde ya los vemos como、mmm, este como ahora e s t e s i n t o n el novato, ahora es el líder de la de la novatada y a r t h u ya está como que e s en su este en su trabajo en la área laboral. Y de cómo vemos que las, en las prácticas, a este, el Shinkton va a la misma empresa. Cuando él tiene, se entera de muchas cosas, porque pues realmente Arti no sabía que el papá de Shinkton era dueño de una pues grande empresa. Entonces, como que empieza. A, lo que sí es que Arti es muy como muy impulsivo y muy enojón y como que. Este, cosas que realmente nunca ha preguntado y han omitido, o sea, él enfurece y no quiere ni verlo.、Eh, ay, yo sí les recomiendo que la vean. Ve la violeta, a ver qué, qué les pasa. Bueno, chicos, chicos, creo que algunos ya se desconectaron, pero bueno, yo les voy a mandar saluditos para que este, escuchen esta en la. En la cosa m á en Archive, en un rato más yo lo subo. Pues no me queda más que agradecerles que hayan estado un lunes más aquí conmigo. Nos veremos el próximo lunes、eh, a las 4 de la tarde、eh, nuevamente con nuevas t a、ah, r e a tarea En la semana. Este, quien quiera mandármelo con audio me lo anda, y que no, pues me lo manda escrito.、Eh, me gustaría que me dijeran: pregunta número uno: ¿Cuál fue la serie, anime, este, manga, el primero que viste que era ya hoy OBL? ¿Cuál fue? El que más te gusta. El que más te gusta de toda la vida, o sea que tú digas, este es mi favorito, o, o dos, dos, porque pues yo tengo muchos favoritos. <risa> y el que más te gusta de los que están en transmisión, y por qué, ¿sale? Esas tres preguntas. La, la próxima este, me van a hablar ustedes un poquito de lo que es el BL. O si quieren mandarme el escrito, yo lo leo aquí, no hay ningún problema. Este, pero sí. Yo para、eh, platicarlo aquí, todas y todos. Y pues bueno, ya sería todo.、Eh, no dejen de ver, hay muchísimos estrenos, véalos. Y sin, n se llama? Sin dejar de ver las series en emisión. Es que hay muchísimas, muchísimas, muchísimas. O sea, es impresionante. 2023 ha sido peor que 2022. Demasiadas series, véale. Este sale, entonces no lo olviden. Lo voy a poner en el grupo, tanto de Station como de Lesus, para que me lo manden y platicar un poquito más de ustedes el, el próximo programa. ¿Va? Pues muchas gracias por escucharme. Yo soy DJ Jayde. Espero vernos, encontrarnos. Ay, no, me lo escribes, Violet, por el grupo o en privado, porque si no. <ríe> Este, al cabo lo quiero para la próxima semana.、Eh, lo, el, el, la serie o, o manga que más se repita es de las que les voy a hablar un poquito. Por eso lo quiero antes del programa. ¿va? Entonces, pues nos vemos la próxima semana、eh, a las 4 de la tarde, hora centro de México. Una, una vez más con. Información detallada de series BL, tailandesas, coreanas, japonesas, asiáticas y, e internacionales. Ay, sí, tengo mucho que no les traigo una internacional. Hace falta. Bueno, es que me emocioné porque va a salir la de. Ya van como tres veces que me despido. Ah, qué caray conmigo.、Mm, la de. Ay, esta sueca. Al, la del príncipe. Jóvenes Altezas, viene la tercera temporada. Y estoy. Empezaban a filmar. O sea que, que estoy así de. O、oh, O、oh, si no es que ya filmaron, la verdad no sé. Pero ya viene la tercera temporada que me tiene así como que súper emocionada. Entonces, luego les traigo otra recomendación Este, internacional. Para que la vean. Y ya saben. Bueno, tenemos tarea. Una: mandar mensaje para la próxima semana. Mensaje, audio, lo que sea. ¿Cuál ¿Es tu primer manga, serie, película, lo que sea, b l que, que viste? Dos, ¿cuál es el que más te gusta? Tres, ¿cuál es el que estás viendo que te ha gustado de los que están en transmisión? Vamos a mandar la encuesta para ver si el 30 de abril nos podemos ver para ver semántica. Primero veríamos la animación y luego veríamos la serie. Más o menos son como cuatro horas, ¿sale? Entonces, este, para que confirmen y para las que están escuchándome en Archive, este, no se les olvide. Sale, chicuelos, chicuelas. Yo las quiero mucho, las quiero ver brillar. <ríe> lentejuela por aquí, lentejuela por acá. Brillantina por aquí, brillantina por acá. Tengan un excelente inicio de semana. Yo soy DJ Aidey. Nos vemos el próximo lunes a las 4 de, la 4 de la tarde, hora centro de México. En este programa que es Desde el Closet. Para todos los amantes del BL, aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. d o s d e vos, cuídense. ラミはクレームタムライ。 ทำใหเธอうกาลอดการ 「黑想文明衰老」「黑想笨淡散倒」「急送 ジャッジポケミクラントゥカンサンヤディボーイシンバイキルนฉันจะกลับมาอยู่イイナンジンセクラマユキンカンテウォンドウォンテウォンティコンユジャッジャンミนニー 你蒙起棒